Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una de las últimas sesiones de Matemos el Claro de Luna en este año nihilista a través de FM La Tribu 88.7 en una seguidilla de Heidegger y el nihilismo que nos va a llevar a un estado místico. Maestro Ciriti, buenas noches. Buenas noches, Maestro Martín Sandoval. ¿Cómo le va? ya entrando en, eh, en los estertores del claro de luna acá en FM La Tribu en 2015. Así es, tuvimos con Heidegger, eh, con este filósofo alemán de mediados del siglo XX, fuimos, volvimos, <risa> y volvemos, nos, a... volvemos <risa> otra vez, nos vamos de vuelta. Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, junto a, a Nietzsche y a Junger fue uno de los pensadores contemporáneos que más... Se metió con la problemática del nihilismo, eh, problemática que nos llevó todo el año. Este, y, y bueno, y en este programa, uno de los últimos, nos vamos a meter un poco en, en esta concepción que tiene Heidegger de eh, esta relación que hay entre el olvido del olvido, ¿no? del ser. Este, o sea, el olvido porque es un olvido que hasta incluso ya está olvidado. Sí, ¿no? el, el, del... en programas anteriores hablamos respecto de esto en un breve pantallazo. Si sí. lo quieren escuchar, lo pueden hacer en www.matemoseclaradeluna.blogspot.com. Pero lo interesante es que eh, también en todas las sesiones anteriores sobre este autor, Martin Heidegger, vimos a un filósofo eh, que utiliza el nihilismo no solamente como diagnóstico, sino como crítica de la técnica, de la modernidad, digamos, el costado más duro de Heidegger. Uh -huh. Para mí, desde mi opinión, lo interesante se viene ahora. Eh, bueno, esta noche tenemos entonces esta relación que hay entre este proyecto totalizador del tecnocapitalismo con este olvido del olvido del ser... con eh, la devastación de la tierra y con el monopolio científico para este programa aclaramos que nos basamos fundamentalmente en un ensayo de un eh, pensador, un filósofo argentino Ricardo Pobiercim quien justamente tiene eh, un, un, una obra y, y, y analizó mucho la obra de Heidegger y eh, la temática de la ecosofía, ¿no? uh -huh. toda la problemática que tiene que ver con ...justamente el pensamiento en torno al medio ambiente... ...a la Tierra, etcétera, etcétera. Eh, en, en referencia a esto, recomiendo Editorial Cactus... ...que editó varios libros sobre ecosofía... Perfecto. Eh, ...y libros muy actuales, ¿no? Uh -huh. eh, sobre, sí, vemos... Desde ese... Félix Guattari hasta claro. Pensadores Contemporáneos. Sí, en ese sentido, este, bueno, Heidegger fue... ...si se quiere, un adelantado, ¿no? En toda esta problemática que está... muy vigente lamentablemente hoy en día con esta devastación de la tierra porque ya en su época justamente fue un fuerte denunciador ¿no? de, esta, de las consecuencias que implicaba este proyecto de dominación eh, global que implicaba el, el tecnocapitalismo como él lo, lo llamaba. Y para ambientar esta... charla que vamos a tener sobre Martin Heider y la ecosofía y otras la huida de los dioses y otras cosas más, trajimos el recital en vivo de Club de Reclán en su formato afrobeat, hablando de recuperar la, la tierra y la ecosofía, ¿no? en su formato más eh, afro, afro crowd, eh, bueno, un recital en vivo en el cual eh, tocamos el lunes pasado en, en Espacio Cultural en Mi Casa, uh -huh. último recital de trampa de turistas, y bueno, acá tenemos el audio para presentarles algunas partes. Eh, Cuánta sincronicidad, ¿no?, pensando en sofía ¿no?, la palabra sofía, este... El, el amor por la... El amor por, por el conocimiento, de, ¿no? El conocimiento del... Un saludo grande a Sofía Gatti, a todos los oyentes... Sofía Ballé, mi madre, que siempre nos escucha. Sí, sí que, est estuvo, que estuvo posteando también. Sí. Ah, bueno, sí, eh, no sí Jimena Onofrio sí. Paco Pérez, a todos los oyentes que andan por ahí en esta noche de Jueves Lunático, les mandamos algo de Claro de Luna y de Club del Clan. A ver, Mati... Maestro, este impresionante lo que estuvimos escuchando recién Club Der Clan en vivo el lunes pasado en mi casa, última trampa de turistas. Un uh. gran ciclo de afro crowd De Club del Clan uh -huh. Junto a DJs invitados Con sí. el DJ residente Martín Albornoz Y otros invitados Estuvieron fango sí. o sea, Pasaron un montón de chicos durante el año en Club del región. Clan que en esta formación en Toro, Andrés Smith sí eh, Andrés Toro en batería Andrés sí. Smith en bajo en este caso Alejandro Col le mandamos un gran saludo Que eh, estuvo en guitarra sí, sí. Eh, Maxi en percusiones eh, Omar Grandoso en trombón y bueno yo manipulando cintas cassettes, teclados la verdad impresionante Ojalá después vamos a seguir escuchando Perfecto. un poco más de este afro eh, crowd rockero no sí bueno master este entonces retomando lo que habíamos visto el programa anterior eh, este olvido del olvido del ser tal como lo señala Heidegger y la de devastación de la tierra eh, se puede ...encontrar en su obra... ...Introducción a la metafísica... ¿no? ...en donde él habla de... ...la decadencia espiritual... ...del planeta... ...ahí Heidegger... Eh, ...vincula eh, de manera directa... ...justamente el olvido... ¿no? ...de la pregunta por el ser... ...que este, abandona justamente... ...o que caracteriza a la metafísica occidental... ...y eh, los efectos... ...que para él tiene este... ...como dice, el olvido del olvido... ¿no? ...por un lado... el oscurecimiento del mundo, eh, la huida de los dioses, la destrucción de la tierra, la masificación del hombre y el odio um, que desconfía de todo tipo o todo acto creador y libre. ¿no? El libro del que está hablando el maestro Siliti, Introducción a la Metafísica de Heidegger que son una serie de eh, conferencias o algo, clases mm -hmm. que él dictó... Sí. Es un manual de operaciones directamente. <risa> es impresionante cómo marca, cómo brinda herramientas para directamente analizar cualquier época, en cualquier momento de cualquier sociedad. Es tremendo eso. Pero por eso también él justamente en ese libro va hacia el, en, en la excavación acerca del olvido del olvido, va hacia la pregunta de qué es la técnica. y cuál es la diferencia con la técnica griega que después, bueno, el maestro Siriti va a estar indagando Exacto, también, bueno, lo dijimos en la introducción, lo volvemos a decir eh, estamos basándonos eh, esta noche en un ensayo de Ricardo Sim eh, que justamente retoma toda esta obra de Heidegger para hacer Un, eh, un análisis sobre esta problemática de la ecosofía, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, eh, en introducción a la metafísica, Heidegger también eh, hace, lo que usted decía recién, Máster, una distinción entre eh, la naturaleza en su concepción moderna y la fisis griega, ¿no? Todo o sea... el tiempo hace esa distinción, ¿no? Porque Heidegger es, en este momento... Un especialista del lenguaje ya casi. Sí, y también bueno, retoma él justamente el pensamiento griego, sobre todo el presocrático, para hacer una crítica a la modernidad. ¿no? En este sentido, Heidegger nos recuerda que para la fisis griega, eh, o, o la fisis griega implicaba eh, originariamente el cielo y la tierra, la piedra y el vegetal, el animal y el hombre... ...la historia humana, entendida como obra de los dioses... ...y finalmente, los dioses mismos sometidos al destino. Esto es textual. Entonces vemos que, eh, por un lado, la concepción eh, de la naturaleza... ...que tiene la modernidad es... Muy reduccionista, ¿no? si la comparamos con la, la concepción de la física griega. ¿Por, ¿no? qué? ¿Por qué? Porque para la modernidad la naturaleza, como veíamos en el programa anterior, era eh, mero almacén ¿no? de, eh, de existencia de energía. ¿no? O sea, era aquello que debíamos conocer para dominar y del cual extraer... fuente de energía ¿no? en el marco de este proyecto del tecnocapitalismo también lo planteamos en aquellos programas de Althusser y Adorno y Horkheimer Exacto. cuando hablábamos de la, la naturaleza entendida como un objeto externo a el, el ser humano hacia las personas como un objeto externo que debe ser controlado dominado clasificado para ...hacerlo funcionar y sacarle el mayor provecho. La physis griega implica un todo orgánico casi. Sí, justamente, eh, eh, digo, el, el, la physis, me parece que queda, queda claro la mayor eh, amplitud, si se quiere, no que comprende este concepto de la fisis eh, ...que eh, utilizaban los griegos, en tanto incluía tanto los... Eh, elementos naturales no vivientes como los seres vivos, la historia de los hombres, los dioses ¿no? que a su vez interactuaban entre sí y justamente eh, un poco lo que busca Heidegger es eh, vincularnos de otra manera con la naturaleza pero cambiando, o sea ese, ese nuevo vínculo no se puede establecer si primero no cambiamos nuestra manera de concebir y relacionarnos con la naturaleza. Es que en cierta forma Heidegger no está queriendo decir volvamos a un estado anterior sí. como volver a la física griega. Esa no es su intención, su, esa es su metodología uh -huh. decir eh, vamos a ver cómo concebían a la naturaleza eh, civilizaciones anteriores a la nuestra, ¿no? Pero no para tomar de ahí y aplicarla en la actualidad, sino justamente para que sirva como una crítica a la actualidad. Después se verá cómo se opera eh, de manera contemporánea. Sí, Pero la idea no es volver a un primitivismo, porque sí. Heidegger eh, está leyendo a Nietzsche. Exactamente. Eh, es un punto importante lo que dice, y lo vamos a ver un poco más adelante, eh, que eh, justamente Heidegger no pretende ir. ...hacia atrás, sino retomar a estos pensadores... ...pero siempre para ir hacia adelante, ¿no? No se puede eh, ir a una era pretécnica, ¿no? Claro. Si se quiere. Ahora bien, Heidegger no es tan romántico. No, no. Va para adelante. No es ningún romántico, me parece. Eh, también hay que dejar en claro que eh, esta crítica, ¿no? Que hace Heidegger a la ciencia, sobre todo a la biología... Eh, ...justamente eh, tiene que ver con que él entiende... ...que estas ciencias eran funcionales a este olvido del ser... ¿no? ...y por ende, pertenecían al ámbito de la esencia de la técnica. ¿no? Y entre otras cuestiones, ¿por qué? Porque en la modernidad eh, la ciencia no solo obviamente abandona... Este, y, y, digamos, ...y también tiene una mirada peyorativa ¿no? por esta pregunta... ...por el sentido ¿no? del ser, etcétera... Eh, ...todo aquello que no es medible, calculable... Eh, cuantificable ¿no? y demostrable eh, va a ser una pérdida de tiempo y sí. por eso la Sobre ciencia en la época que estaba escribiendo Javier, ¿no? exacto y por eso la... y además porque la ciencia también obviamente se transforma o el conocimiento científico en sinónimo de conocimiento esto lo vimos en los programas anteriores sí ¿no? sí sí www.matemociclordeluna.blogspot.com pero lo interesante también hay que marcar y es que eh... Si bien en la época que escribe Heidegger esto era eh, un estado de exaltación, esta ciencia ultra separada, una esfera separada del resto de las esferas eh, del mundo y sobre todo del mundo social, por un lado la naturaleza, por un lado la sociedad, todos objetos extraños a aquel que está viéndolo, ¿no? uh -huh. eh, También hay que tener en cuenta que en, en la época actual que vivimos, vivimos en un estado de falacia. ...en un estado de mentira donde la ciencia pretende también eh, armar un discurso... O, ...o no solamente la ciencia sino el saber técnico o el, digamos, el, el statu quo... ...pretende armar un discurso de eh, integral, un discurso de distintas disciplinas... ...conjugando para eh, no ser un objeto separado aquello que se investiga... ...pero al fin y al cabo el punto al que se llega es el mismo, ¿no? Hay un objeto de investigación... Uh -huh. Sí. y ya hablamos en programas anteriores de la problemática de el objeto de bueno como decía Heidegger forzar eh, sí, bueno. y, como decía Nietzsche imponer a lo que deviene no estas categorías eh, o estas estructuras no mediante las cuales de alguna manera le fijamos un sentido y de esa manera pretendemos controlarlo eso todavía mm. no se superó claro eh, bueno y Máster, bueno retomando lo que usted decía eh, Digamos, antes para Heidegger entonces esta nueva relación ¿no? eh, con, o este nuevo vínculo con la naturaleza por un lado tiene que ver con eh, tomar una distancia del, de este pensar eh, científico que es unívoco y calculador ¿no? para abrirnos a un, a un vínculo distinto, nuevo y diferente digamos, del hombre con la naturaleza, pero eh, como usted decía también Eh, si nosotros vamos a superar ¿no? esta concepción de la naturaleza entendida, como dice Heidegger, como una única gigantesca estación de gasolina o como un paisaje, ¿no? como decíamos en el programa anterior, eh, que también es funcional a una industria, en este caso una industria del turismo, ¿no? si, la, si podemos recuperar lo que él eh, entendía como la dignidad del misterio que implica la naturaleza, siempre es imprescindible que lo hagamos considerando a la naturaleza como un ámbito que no está separado de la existencia de los hombres no y que es más no está separado de nuestra propia existencia sino que además incluso es el ámbito en el cual se manifiesta lo divino ¿no? y tan bueno es eh, acá es el momento que El, el, He el Heidegger que más nos gusta, ¿no? Pero también, entre paréntesis, cabe destacar al el abecedario de Deleuze, esa serie de entrevistas que le realizaron, que están en YouTube, lo pueden buscar por ahí en la web, donde Deleuze, este filósofo más o menos de los 80, 80, 90, no me acuerdo, postestructuralista, sí. Sí, plantea que inclusive aquellos movimientos eh, ecologistas que pretenden salvar a la naturaleza... Uh -huh. incurren en el mismo error de ver a la naturaleza como aquello que hay que defender cuando en realidad ni siquiera tendríamos que plantearnos eso claro. sí, no, no propone una salida a eso pero establece la crítica sí en realidad se trata de este, eh, para decirlo de alguna manera salvarnos a nosotros mismos junto a la naturaleza algo que es, es eh, inescindible eh, y Y, digamos, y, te, y en este sentido es donde Heidegger retoma este concepto de física, ¿no? sí. que decíamos por eso, eh, esta manifestación de lo divino, etc. En donde el concepto griego de física incluía esto, ¿no? como lo vimos recién. Y también eh, hay que dejar en claro que para Heidegger, entonces, meditar este, o vincularnos de otra manera con la naturaleza implica que tanto los, los hombres como los seres vivos no humanos uh -huh. puedan desplegar. sus capacidades particulares, no puedan desplegar toda su potencialidad, o sea, no imponerles estos límites y estas eh, justamente, bueno, imposiciones para dejar que sean, ¿no? Que no tiene que ver con un desentenderse, sino todo lo contrario, ¿no? Sino asumir un compromiso supremo que tiene que ver con dejar que aquello que pueda ser sea en sus distintas manifestaciones. En cierta forma, Heidegger en este punto está aprendiendo una lección Nietzscheana que es tremenda y la está llevando a un punto precioso que tiene que ver con no hay nada que entender, pero sí mucho que interpretar. Uh -huh. Sí, eh, bueno, en ese sentido recordamos eh, el concepto ¿no? de Nietzsche respecto de que no hay hechos morales sino interpretación morales de los hechos, ¿no? y todo está sujeto a interpretación y resignificación. Maestro Ciriti, para el segundo bloque qué tenemos? Seguimos, bueno, con eh, este concepto este concepto de la esencia de la técnica con ser este de alguna manera eh, cómplices y a la vez víctimas, ¿no? Algo un concepto que nos va a acercar a la escuela de Frankfurt y con este concepto que nosotros vimos antes de el Gestel, ¿no? Como la era de la técnica en el cual Heidegger en ese sentido confluía con Yung. Y después también tenemos más música de Club del Clan. después de la tanda, así que seguimos en Matemos el Claro de Luna en FM La Tribu. FM 88.7 Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas. Pero bueno, así, así ha sido la cosa. Sin aire, no hay fuego. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. No íbamos a tener nuestra propia producción. Si llegaba la topadora y nos tiraba todos los ranchos, nos, nos, nos quitaba, digamos, nuestro territorio. Así que para nosotros eso, la soberanía alimentaria, el cuidado de la tierra, la producción de cada familia y, y, y es lo que uno decide, digamos. Para nosotros es decidir eh, qué producir, cómo producir, para quiénes producir. Más información en la página web. Alertaquealimenta.org. Alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. Emma RTV. Diputación de Huelva. Espacio Publicitario. Los náufragos, que nosotros somos. Pudimos descubrir la alegría del naufragio. ¡Toma el coche! En coche Décima temporada El naufragio Lunes, viernes De 10 a 12 Cooperativa El Zócalo Imprenta, editorial Autogestión con equipamiento de última tecnología Caridad y precios justos Río de Janeiro 668 Santiago del Estero 995 CooperativaElZócalo.com.ar Calidad y Precios justos. Limbo. De lunes a viernes de una a dos am por FM La Tribu 88.7 Retransmite radiorueda.com.ar Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a... territoriobarlatribu@gmail.com Y encontrarnos en Facebook en Barla Tribu. Barla Tribu. Inés Lamas. Tu asesora productora de seguros. 4-522-6803 Inés Lamas Tu asesora productora de seguros Fin de Espacio Publicitario, publicitario. FM 8.7 FM 8.7 FM 8. La Tribu FM 88.7 La tribu... en esto que es Matemos el Claro de Luna a través de FM La Tribu 88.7 estuvimos escuchando a la banda Club Der Clan en vivo en la última fecha de Trampa de Turistas en este formato afrobeat afrocrowd industrial una cosa extraña, un sexteto de instrumentos bastante raros ¿no? Uh -huh. y estamos indagando acerca de Heidegger y Sunilismo que lo lleva a un estado cada vez más místico, ¿no? Sí, y también seguimos citando, nos tomamos el... Como, el atrevimiento. El atrevimiento, exactamente. Esa es la palabra de citar este ensayo de Ricardo Pobiercim, eh, un pensador argentino que justamente tiene eh, una obra sobre Heidegger y la ecosofía. Eh, les lo recom recomendamos a los oyentes. Eh, entonces, Máster... Eh, Esta explotación indiscriminada ¿no? que hace el ser humano eh, de la Tierra... ¿no? ...responde justamente a la esencia de la técnica... ¿no? ...que para Heidegger a partir del siglo XVIII y desde Europa... ...determina la relación del de hombre con lo que es. En este sentido, en, su obra, en la obra de Heidegger, La pregunta por la técnica... Eh, ...él se pregunta justa, eh, o señala justamente que la esencia de la técnica moderna... Eh, se basa en nosotros lo mencionamos este concepto en programas anteriores en lo gestel, no que cuya traducción sería algo así como la estructura de emplazamiento, no y que en última instancia para Heidegger es el prevalecer que este digamos pertenece al sino, no al sino como el destino del cual. Eh, digamos, eh, un destino que estaba prefigurado desde antes. ¿no? Ahora bien, perdón, Master, este gestel, si bien, eh, por un lado, es un modo de hacer salir lo oculto, no, eh, a su vez, también tiene esto que decíamos antes, eh, tiene esta particularidad de reducir la naturaleza a mera proveedora de existencias. Es decir, citando a Heidegger textual, solicitable como un sistema de informaciones. El tema es que eh, no solamente la naturaleza va a quedar desfigurada, sino también el propio hombre va a devenir en este solicitador de existencias y por ende va a ser cómplice de la devastación de la tierra al ponerse a sí mismo como señor de lo ente. Y en ese sentido, lo que señala Heidegger y que después van a retomar, La escuela de Frankfurt. Claro, Adorno y Horkheimer va a ser que en esa cosificación ¿no? de, uh, de la naturaleza, de la tierra, también el ser humano va a ser eh, cosificado, sobre todo, su, obviamente, su costado uh, natural. ¿no? Se va a volver el ser humano como algo disponible. También, para, dicho en otros términos, esta Gestel estructura de emplazamiento, uh -huh. habías sí. dicho. Sí. Eh, que esta crítica que hace Heidegger a la Gestel hace referencia también a lo que planteamos en el programa anterior www.matemoselcolorodeluna.blogspot.com y que hace referencia a esta provocación uh -huh. que habla Heidegger, ¿no? Exacto. Este forzar de una idea hacia aquello que supuestamente es externo uno lo provoca, lo fuerza, lo controla, lo domina. Exacto. ¿No? Sí. Ese proceso está cuestionando Heidegger. Y también un breve paréntesis, sí. si quieren indagar acerca de cómo es que eh, esta sociedad, sobre todo la sociedad occidental, com eh, comienza y termina en esta idea de una naturaleza eh, moderna en el sentido de un instrumento uh, eh, cosificado que mm -hmm. sirve para algo... Pueden indagar un poco en Cristian Ferrer, Héctor Smukler o también Oscar del Barco, que hablan acerca de la genealogía del conocimiento moderno, ¿no? Uh -huh. Y que es muy interesante, no nos vamos a ocupar de eso ahora, pero es muy interesante encontrar la conexión de esto, de cómo nace esta idea con el oscurantismo cristiano. Uh -huh. eh, y la ciencia médica. <ríe> sí, interesante, máster. Eh, bueno, entonces, para Heidegger, eh, de lo que se trata, por un lado, es que esta Gestel implica un, lo que él denomina un peligro supremo. ¿Por qué? Porque eh, esta esencia de la técnica lo que hace es deformar el resplandecer y prevalecer de la verdad. Y si hay una salvación a todo esto, o sea... Una salvación que tiene que ver con recuperar la dignidad tanto del hombre alienado como de esta naturaleza que, como vimos en la concepción moderna, es reducida a fuente de existencias. Eh, como usted decía, Máster, no tiene que ver con eh, un eh, volver al pasado o una estrategia de huida ante, ante este imperar técnico, no sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque eh, Heidegger... retoma este concepto de Holderling, ¿no? Uh -huh. Que señalaba que donde está el peligro crece también lo que salva, ¿no? Esto quiere decir con que la técnica tiene un carácter ambiguo. ¿Por qué? Eh, dice Heidegger, porque si miramos en la esencia ambigua de la técnica podemos descubrir, y cito textual, la constelación, el curso estelar del misterio, ¿no? Y dicho también en una extrapolación absurda y en una conexión incoherente, en términos de Mikhail Bakhtin, un eh, semiólogo, bueno, sociólogo, filósofo ruso de principio del siglo XX, plantea también que, en ese sentido, toda cultura es ambivalente. Uh -huh. Entonces, también donde está su degradación también está como su... Su salvación, pero no sé si su salvación, su germinación, ¿no? Aquello que hace nacer algo nuevo. Uh -huh. Entonces, si la ciencia también es entendida como una especie de cultura o disciplina cultural o paradigma que puede ser pensado, repensado, deconstruido y, y vuelto a construir, uh -huh. quiere decir que dentro de sí mismo están las respuestas. Claro. Eh, sí, y Máster, y, y para eso... Eh, Lo, digamos, lo, ...lo primero que hay que hacer es vislumbrar el peligro como peligro... ¿no? ...porque justamente ese es el primer paso para desnaturalizar y romper... ...con esta percepción de la realidad y del mundo. ¿no? De hecho, lo que Heidegger señala es que eh, se puede establecer... ...o hay una posibilidad de un, un viraje ¿no? en esta esencia de la técnica... ...a partir de la cual tengamos una nueva revelación... ...de la verdad del ser... ...en la cual Heidegger entiende... ...que se puede manifestar lo que él dice... ...lo que él señala como... ...mundear del mundo... ...que quiere decir... ...el juego de espejos... ...de la cuaternidad... ...que suena algo absolutamente... Este, ...complejo... ...complejo, o... pero sin embargo pero es muy sí, simple... Sí, sí, qué sí. es la cuaternidad... ...es el, cier el cielo, la tierra... ...los mortales y los divinos que estaban incluidos en la fisis griega. ¿no? Ya lo hablamos también en los programas de Junger y, ...y también lo hablamos en todo este año nihilista. Heidegger está planteando algo que Nietzsche lo planteó en otros términos... ...que uh -huh. es eh, abismarse, caminar en el abismo, ¿no? Como hospedar a este huésped incómodo. Claro. Eh, bueno, Heidegger casi que está planteando, supongo que vamos a llegar... ...en el programa que viene a esto, hacerse cargo de la angustia, ¿no? Exacto. Bueno, Máster, de nuevo se adelanta en este programa. Es impresionante porque lo que yo iba a decir ahora es que si Heidegger, por un lado... Eh, ...no pretende, digamos, un retorno a un mundo pretécnico y pagano, ¿no? sino que implica asumir la historia de la metafísica... que necesariamente termina plasmándose en la era de la técnica tal como lo vimos en Nietzsche y en Junger. también lo que él señala es cómo se puede transfigurar el hombre o convertirse ¿no? en pasar de mera existencia o disponibilidad y a, digamos, cómo sale de este estado bueno ¿Cómo sale del estado de cosificación? Exacto. Bueno, asumiendo, dice él, su condición finita y mortal. ¿no? Esto es, eh, escapar a esta. o no escapar, salir de, esta, de la tradición metafísica que concebía al hombre como un animal racional. De lo que se trata, es de, eh, dice Heidegger, es que los seres vivos racionales tienen antes que devenir en mortales. ¿Y cómo se hace eso? De la única manera es asumir nuestra finitud. aprendiendo o, digamos, mediante el, lo que él dice, el aprendizaje del habitar. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir con esta necesidad ¿no? de, de, del aprendizaje de habitar? Tiene que ver con que, eh, claramente, este progreso ¿no? de la era moderna este, y de la civilización, en realidad, lo que... Um, implica para el ser humano es una penuria del habitar ¿no? ¿por qué? porque el pensamiento unívoco y calculador de la ciencia puede seguir obviamente logrando progresos técnicos y materiales y hasta incluso científicos, pero Heidegger entiende que de la única, digamos, lo único que logra a su vez, o el, el reverso de eso es eh, profundizar el, el desarraigo ¿no? el vacío de sentido De, ...de justamente este, como decía Junger... Eh, ...que se ve reflejado en esta figura del trabajador... no ...el trabajo como la movilización total de los recursos del planeta. Profundizar ¿no? la decadencia, ¿no? Exacto. también Pero bueno, también de cierta forma esto me hace pensar a un programa que tuvimos en el año 2012... ...con un amigo filósofo, profesor de filosofía, Agustín Casalía... donde habíamos hablado acerca de la metafísica y donde Agustín planteaba eh, el hecho de aprender esto de Heidegger, ¿no? ¿Qué pasaría si... uno viviese cada día de su vida como si fuera el último día de su vida, ¿no? Sí, eso... Como si fuera algo como optimista, en el sentido de vive como si fuera que sea el último, ¿no? Yo creo que también esa forma Heidegger no plantea eso. Creo que el concepto de habitar en Heidegger no significa eh, vive como si fuera que es lo último que uh -huh. vas a hacer. Como, no tiene que ver con otra cosa no sí eh, un poco lo, lo que se refería a Agustín en ese programa era esta eh, cuando Heidegger analiza la doctrina del eterno retorno de lo mismo en Nietzsche nosotros lo vimos también y también del programa. desierto avanza exacto pero digo eh, si todo se va a repetir eh, eso no implica digamos que como nosotros no somos capaces de saber qué es lo que va a devenir eh, lo que planteaba Heidegger vía Nietzsche era que ...la decisión de lo que devenía... De ...se decidía justamente en el instante... ...y éramos nosotros mismos... ...los que teníamos que vivir... Eh, de, ...de la manera tal... ...como si nosotros quisiéramos que eso retorne... ¿no? ...y eso habría justamente una potencialidad... ...o una decisión que estaba en cada uno de nosotros... ...la traducción, si se quiere... ...un poco coloquial, es esta que usted señalaba... ¿no? ...de vivir... ...como tal... ...en realidad era, era esto de... Eh, ...vive de manera tal... De, ...como si... ...eso que estás eh, viviendo... Eh, ...quisieras que vuelva... ¿no? ...porque de claro, todas maneras va a pasar. Eso es muy volver. distinto, claro, exactamente... Exacto. ...pero también... Eh, ...y esta es la, la segunda aclaración... Eh, ...esta idea de... Eh, ...habitar... ...en mm -hmm. el sentido de... Eh, ...vivir o escapar al desierto que avance ...y no ser un autómata... No es una solución, es un método. Sí. Por último, Máster, antes de ir al Club del Clan, que la verdad que está buenísimo y nos queda tela para cortar para el próximo programa. Eh, Máster, para Heidegger, ¿qué entiende por este concepto de habitar? Habitar es el cuidar, ¿no? O sea, cuando eh, habitamos ¿no? Eh, de modo esencial es cuando... Eh, establecemos un vínculo diferente con la naturaleza porque cuando los mortales habitamos eh, siempre estamos de alguna manera cuidando y salvando la tierra. ¿no? En esta, en esta última, casi anteúltima Ante. noche en vivo de Matemos el Claro de Luna con este Heiger ni Nilista y este Club del Clan sonando en Afro Crowd el próximo programa que es el último en vivo, seguimos con Heidegger y después tenemos algunos programas medio anexos o eh, estilo grabaciones vamos a ver qué hacemos, si pura música o existencial, pre preexistencialismo sartreano O también presocráticos. Ojo, Maestro Silicier. ¿eh? Así que, bueno, buenas noches a todos y seguimos con más Club del Clan.